Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco El Foro Argentino de Radios Comunitarias Comenzamos con nuestra primera edición de este viernes 29 de julio de 2022 Sergio Massa será el nuevo Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca De este modo, lo que hasta hoy era un gabinete económico de tres ministerios Quedará unificado y en manos del actual presidente de la Cámara de Diputados. La actual ministra de Economía, Silvina Batakis, será la nueva presidenta del Banco Nación. El actual ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, volverá a la Embajada Argentina en Brasil. Y el, hasta ahora, ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dejará el gabinete. Además, abandona el gobierno el, hasta hoy, secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que será reemplazado por la actual jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. El lugar de marcocó del pont en el organismo recaudador será ocupado por el ex diputado nacional del frente para la victoria Carlos castañeto sobre los cambios hizo declaraciones en rueda de prensa el ministro de seguridad Aníbal Fernández una visión más integral de la cosa todo lo que se ha hecho en primer lugar está basado en compañía en, en, en compañ... En, compañ en compañeros que participaban de la gestión y que no están más. Y esos compañeros han hecho un buen trabajo, hay que agradecerlo, eso yo siempre soy muy consecuente con esas cosas. Ministro, en bueno, ese pues... caso... Déjame terminar. Sí. En ese caso son reemplazados por otros compañeros que van a desempeñar una función y que a mí si usted me tiene, que no tengo nada para decidir en este caso, me preguntan si, si me gusta lo que el, el, el cambio, el color que está imprimiendo a la, a la, a la nueva gestión a partir de, de los cambios, es lo que el presidente quería y a mí me gusta, claro que qué me gusta. O... ¿Y mensaje se le da al votante del frente de todos estos cambios? Las políticas del peronismo siempre se van a ir profundizando en respeto de los trabajadores, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad. Nunca vamos a dejar de seguir empujando para ese punto. Entonces el mensaje sigue siendo siempre el mismo. Con, más hace falta corregir el rumbo económico del gabinete. No, no hay un confirmado. rumbo que corregir. En todo caso lo que hay que hacer es un rumbo por por profundizar políticas que tienen que de, que ser este mucho más contundentes, que nos den beneficios como por ejemplo poder recomponer las las la poder este, apostar fuertemente a las exportaciones, darse un cuidado con las importaciones que permitan garantizar el libre el normal funcionamiento y no complicaciones para poder crecer Y la noticia de la designación de Sergio Massa fue bien recibida por distintos sectores del Frente de Todos, la mayoría de los gobernadores y también la CGT. El nuevo ministro asumirá su cargo la semana que viene, luego de que se trate su renuncia en la Cámara de Diputados en una sesión prevista para el martes. Los movimientos sociales volvieron a manifestarse en distintos puntos del país ante la grave situación económica. Por un lado lo hicieron con asambleas en distintas ciudades para reclamar la puesta en marcha del salario básico universal, organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, OLP, el Frente de Organizaciones en Lucha, entre otras. También se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires las organizaciones que integran la unidad piquetera que finalizaron con un acto en la Plaza de Mayo escuchamos a eduardo beliboni de este último sector integrante del polo obrero en declaraciones a radiográfica los motivos son la enorme enorme ajuste que está viendo la argentina contra los trabajadores contra los jubilados contra los desocupados y contra aquellos que vivimos de un salario de un ingreso fijo y estamos pagando una crisis que no provocamos a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está no solo entregando el país a, a este organismo financiero internacional sino este, haciéndolo a través de un ajuste contra los trabajadores y entonces es necesario, por un lado, la emergencia que tenemos en la, en la, en la en el país que, que amerita este algún tipo de, de emergencia, de bono que le permita a los trabajadores, a los jubilados en primer lugar, a los trabajadores precarizados, paliar en algo la inflación que este eh, que estamos sufriendo y que el gobierno no atina a controlar y al revés agrava con las medidas que está tomando. Encuéntrenos en Facebook. facebook.com/farcoargentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí trabajadoras del programa que da la comida en las escuelas fueron agredidas físicamente cuando se manifestaban por los salarios de hambre que reciben. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buenos días Pepe, muy buenos días a nuestra audiencia en Argentina. Aquí en Córdoba, en la ciudad capital, una movilización de auxiliares del programa de asistencia integral Córdoba, Paicord, según su sigla, terminó en una emboscada contra las manifestantes, en su mayoría mujeres. Ruth Denis, delegada de las trabajadoras, nos da más detalles de lo que sucedió. Pudimos esta mañana nos hicimos presentes ahí junto a los chicos de Ate, la CTA, que estuvieron apoyando con los químicos, y bueno. Eh, la verdad es que no pasamos un buen momento. Eh, yo no personalmente estoy pasado de compuesto, todavía estoy con la tensión alta. Eh logramos llegar a, al panal, sí pero fue muy difícil llegar. ...fue muy triste todo lo que vivimos, porque no nosotros no esperábamos eso fuimos eh, eh pacíficamente nosotros a poder llevar nuestros reclamos y nos encontramos con todo esto que la verdad fue una tristeza tremenda día a las compañeras como la golpeaban a, a una a una mamá, una chica embarazada de cuatro meses a las criaturas también. Eh, los chicos mostraron hasta armas de fuego, fue muy feo, muy feo. Se acusa a Pepe a una patota encabezada por Sergio Filippaldi, secretario general del gremio de limpieza, y tiene relación con la defensa de empresas privadas ligadas al programa Pagicor. Estas trabajadoras cobran de bolsillo no más de 21.000 pesos y su tarea consiste en atender el desayuno, merienda y almuerzo de miles de niños y niñas de escuelas que pertenecen al gobierno de la provincia de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos. Reportamos desde Radio Sur, 90.1 FM, Villa, El Libertador, Córdoba. Vamos ahora a Chubut, porque allí finalmente el juez federal Guido Tranto ordenó la liberación del militante Facundo Molares luego de que cayera su pedido de extradición a Colombia. El informe de nuestro compañero Dante Lobos, desde Esquel. Con fecha 28 de julio del corriente año, se firmó la tan esperada resolución judicial que concede la libertad al militante político Facundo Molares Schoenfeld. Tal disposición fue adoptada por el juez federal de Esquel, Guido Tranto, luego que la defensa peticionara la escarcelación de su asistido, fundada en la suspensión de la solicitud de extradición dispuesta por la sala de amnistía o indulto de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, el pasado 6 de julio. La resolución del juez Otranto ordena entonces, en su artículo segundo, hacer lugar al pedido de excarcelación presentado por la defensa y disponer la inmediata libertad del ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. De esta manera expresa su padre, Hugo Molares, la satisfacción al recibir la noticia. Hugo Molares, papá de Facundo... Te escucho con otro ánimo, claro está, por la decisión que se ha tomado. Sí, claro, ¿qué te parece? ¿Vos sabés lo que es tener un hijo preso con motivos y con causas que no no se justifican? Porque claro. este, a él estaba acusado este, por una eh, justicia que no era competente, y la que nosotros lo, lo sostuvimos al principio, no es competente, es ilegal lo que está haciendo, claro. no puede pedir la captura de Facundo ni, ni su tradición. Finalmente nos dieron la razón, la justicia no, nos dio la razón, pero porque no, no había forma de torcerlo. Sí, estamos muy contentos de que por fin este sea un paso hacia algo justo, ¿no? Los asesores legales de Facundo argumentaron además en el pedido de descarcelación la necesidad de que su defendido se someta a estudios médicos que en muchos casos no pudieron materializarse por problemas logísticos del Servicio Penitenciario Federal y la inexistencia de riesgo a que sea sometido a una pena efectiva en el país requirente dada su condición de desmovilizado de un conflicto bélico interno Sobre la salud de su hijo, esto expresó Hugo Tiene que es una pila de, de tratamientos, de estudios pero muy muy muy sentido con, con, con el tratamiento de, que le dieron en Bolivia las torturas, el claro. maltrato, todo pues que claro. y, este, y una cosa romper, después otra cosa es recomponer, ¿no? Es importante señalar que a pesar de esta resolución, Facundo continuará sometido a proceso por parte de la JEP, aunque en su entorno confían en que prontamente se den los pasos judiciales y administrativos necesarios que lo desvinculen completamente de lo que se gestó como una evidente persecución política, desde que él para Farco informó Dante Lobos Información internacional ahora en el noticiero de Farco porque en Panamá continúa la movilización popular para que baje el precio de los alimentos, los combustibles y los medicamentos mientras también continúa la mesa de diálogo. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Panamá porque poco a poco se levanta para enfrentar al neoliberalismo. la protesta sigue en las calles y son... ...por el encarecimiento del combustible... ...la canasta familiar... ...y el aumento de los medicamentos... ...vamos a escuchar... ...al compañero Pedro Silva... ...integrante de uno de los movimientos sociales... ...que está en esta mesa de diálogo... ...también con el gobierno... ...la Alianza Nacional de Derecho del Pueblo Organizado... ...ANAEPO, junto con la Alianza Pueblo Unido... ...y el Bastión Nuevo Bule... ...Campesino Oriente Chiricano... ...se han sentado juntos con el ejecutivo desde el 19 de julio donde se hace unos reclamos por, por las luchas sociales del despertar parameño. No podemos aseverar que ha sido un estallido social aún y, tam, y mucho menos una revolución, pero ha sido, ha sido un despertar de que las y de que el pueblo parameño está entendiendo que es eh que vivido a un sistema neoliberal. Los puntos desde el 8 de julio, los puntos que se están están empleando estas organizaciones que están compuestas por eh, gremialistas, pescadores, transportistas... ...que son nuevos actores, estudiantes, que son nuevos actores a, a, a las luchas a nivel nacional. Las bombas reales que, que se han presentado son el alto costo de la gasolina... ...la canasta básica familiar de alimentos, el encarecimiento y desabastecimiento de medicamentos en el país... Son los tres principales puntos. El tema de la canasta básica se llegó a algunos consensos y descensos. Eh, en la gasolina hasta el momento está quedando en 3.25 el galón y nos mantenemos, eh, acabamos de entrar a lo que es el, el reclamo por el desabastecimiento y el encarecimiento de los medicamentos en Panamá. Como escuchamos, eh, las conversaciones, las negociaciones siguen hora a hora, día a día, lo que seguramente tendremos más información para la próxima semana. Por lo pronto, negociaciones, conversaciones y más diálogo en Panamá y que nos debe llamar a estar atentos. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Pzeta desde Radio Futura, Ciudad de la Plata. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En Oliva, provincia de Córdoba Escuchamos el informativo Farco Por FM Joven 107.5 Y hasta aquí llegamos con la primera edición De Informativo Farco De hoy viernes 29 de julio de 2022 Cristian Torres estuvo en los controles Pepe Frutos en la conducción Y las radios comunitarias que integran Farco En la producción Volvemos en la segunda del día Chau